los campos verdes de la caña alta de la mata alegre viene de los surcos santos que la alombra arrulla con su tierno canto viene lento caminando por cada sendero en su viejo carro viene dejando a su pueblo entre dos colinas cada vez más lejos Pinal cercano, de la sonrisa alegre de aquellos labios cojo, viene Peregrino un viejo buscando los ojos del peinado cercano, de la sonrisa alegre de aquellos labios ojo. Otros le vendrán siguiendo por aquel sendero donde el carro humilde tendrá baro va otros le vendrán siguiendo sin saber siquiera dónde llegarán otros le vendrán siguiendo por aquel sendero donde el carro humilde al barco otros le vendrán siguiendo sin saber siquiera dónde llegarán tiene peregrinos Los ojos del peinado cercano, de la sonrisa alegre de aquellos labios rojos, viene peregrino un viejo buscando los ojos del peinado cercano, de la sonrisa alegre, de aquellos labios rojos. la la la la